Bueno, en la pasada Junta Directiva del Instituto INCODER en Bogotá, el señor Ministro de Agricultura anunció eh, las nuevas inversiones para el Distrito de Riego Triángulo del Tolima. El INCODER, en el presupuesto del INCODER garantizó 37.600 millones de pesos para la construcción del Canal 1 de la Fase 2 del Proyecto Triángulo del Tolima, el Distrito de Riego más importante en el Departamento del Tolima. ¿Para cuándo llegarán estos recursos específicamente y qué significa en este proceso del triángulo del tolima que ha sido eh, que ha tenido varios años en su construcción en su puesta en marcha bueno lo que garantizó es que se, se confirmó tras la firma y el registro la adición de convenio que tiene suscrito el lincoer con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade, entidad que opera el dinero de las obras. Eh, se firmó una adición por 37.600 millones que va a permitir la terminación del Canal 1 que había quedado pendiente. Con esta construcción se complementarían los cuatro canales de distribución de las aguas para irrigar 20.000 hectáreas ubicadas en los municipios de Coyayma, Natagayma y Purificación. Esto es muy importante para el Departamento del Tolima, ya que se beneficiarán unas 7.000 familias, de las cuales 5.000 son indígenas. Esto, eh, dentro de los programas que tiene eh, el Ministerio de Agricultura en cabeza del INCODER y para el Departamento del Tolima, es una información y digamos que es un proyecto muy importante para para este año en el departamento del Tolima. Hay una pregunta esencial eh, y es para cuándo se podría tener en eh, funcionamiento pleno el Triángulo del Tolima. No, ya con estos recursos lo que tienen que sentarse en los operadores del distrito, es decir, cuándo específicamente ya iniciamos los obras, para cuándo se terminarán y para cuándo entrará el plan agrícola que se va a diseñar para este distrito.